Buenas tardes, ahí estoy bien. Este micrófono se escucha, mi Carlitos. Estamos iniciando el volantín del barrio chino, acá desde la casita de campaña en Guanatos, Jalisco, este, protestando efervescentemente como si fuéramos Alcacelcer por este maldito gobierno. Bueno, pues esperamos que este señor que está un poco como desquiciado, está loco, el hijo de la chingada, no sé qué, me tocó verlo a este que le dicen la Gilbertona, el, creo Lozano, o algo así, se, se apeida, ¿no? No, ese güey, este no le vayan a prestar un cuchillo, ni un pinche pelapepinos, ni nada, porque si no, se va a agarrar a matando gente el cabrón, ¿no? Yo creo que es así como víctima de su propio alucin y mucho cuidado, eh, por si andan allá por el Zócalo de la Ciudad de México y se encuentran con un cabrón de estos, porque hasta creo que ya tiene ahí seguidores y todo el pedo, ¿no? Entonces, bueno, estamos acá en Radio Cartón, transmitiendo desde el barrio chino este programa que se llama El Volantín, y ahora nos vamos a dar el gusto, el gusto y el placer de escuchar a Rigoberto... Tobar García, pues conocido en el mundo de la farándula y de las chachas de las colonias ricas, pero también acá del barrio, en las fiestas de vecindad y bueno, ya con Rigo se hacían aquellos bailes masivos en casinos en aquellos casinos que sucedieron a a estos lugares que se llamaban como salones, ¿no? salones de baile y que por ahí dicen ¿verdad? que juntó más raza que Queen en un concierto, yo no sé, yo nunca he ido a conciertos de Queen, pero sí juntó más raza que precisamente que la Gilbertona acá en el Zócalo, no y bueno pues Rigo Tobar será recordado por la banda, la raza, la gente del pueblo de México y sus rolas, no estas rolas que también tenían mucho que ver, hace rato la güerita me decía que, Este señor Rigo Tobar, Rigo Es Amor, fue uno de los que iniciaron ¿no? todo este movimiento de la cumbia eléctrica o electrónica, no con guitarras ya este de rock, ¿no? Entonces hacían así como un simil entre la cumbia, el rock and roll, la balada, y el Rigo pues jalaba, jalaba un chingo de gente, ¿no? Yo me acuerdo este por ahí, en los años que serían? ochentas, principios de los ochentas cuando vino a Guanatos iban a filmar una película creo que esa que se llamaba Rigo es amor y pues ahí como por el desmadre ¿no? y el gusto pues de ir a ver a las muchachas nos tendimos a ese lugar, el casino Aguazul y no, pues era imposible llegar estaban así como a 10 cuadras ya estaba repleto, ya no se podía caminar mucho, intentamos, les aseguro que nos entregamos, pero había gente que nos decía que, que había un chingo de raza que se había ido a dormir, no, a, a, no pues no, no éramos tan fans, pues, no, entonces, pues nosotros dijimos, vamos a verlo, pues ya seguramente va a haber 200 personas, no, nah, eran miles de cabrones, no, ni las que alcanzó a juntar López Obrador, allá cuando... El, el plantón de reforma. No era un chingo de gente, ¿no? Eso ya me pasó también con Paquita la del Barrio, en una ocasión acá en, en las fiestas de octubre en el auditorio de Guanatos, ¿no? Y pues este muy interesante el movimiento que generó Rigo Tobar a, a cuestión musical y que y que ahora ya es más común, ¿no? verlo porque ya en, en estos rollos de las bandas, ¿no? Los grupos estos de que son que son bandas que Pues vienen de allá del norte del país y que pues se han dado a conocer en todo el país no estos no sé yo a los que he escuchado tocar son a los cuisillos ¿no? y por ahí a la banda limón pero no recuerdo más este bueno pues vamos a iniciar con el programa agradeciendo a nuestros patrocinadores a ellos que nos apoyan para que radio cartón y el volantín salgan a flote y pues este podamos nadar de, de a muertito no aquí desde las entrañas del barrio chino pues a ellos a cuadernos la aguja editorial amate a flores y colores de méxico a la rueda libros y café a el viaje editorial a el viento cartonero a el sobador de el mercado corona a la maestra mercedes de anfibios radio y de academia anfibio a, ¿A quien flores y colores, flores y colores de méxico si sí. arcadia fusión a la casa alcalde a café peregrino bristo pues a todos esos espacios y a toda esta raza que pues rola y se dedica a promover y difundir la cultura desde luego a todos los compas que nos hacen llegar sus donativos por medio de PayPal y de sobres este anónimos que nos arrojan por debajo de la cortina, pues a todos ellos muchas gracias. Pues vamos a iniciar con tres rolas de Rigo Rigobertovar, unas pues que se han convertido, o sea, convirtió en aquellos tiempos en himnos. También quiero acordarme, pero eso se los voy a platicar después de estas rolas cuando mi cariño cómo será la mujer y la sirenita por cierto si ya tienen sus chelas ahí pues vayan abriéndolas o metan otras al refri a ver qué sucede carlitos ya podemos escucharlas ¡Vámonos! Catiño, llegue hasta tu puerta Déjalo pasar Ven, el consuelo De besar tu boca Una noche más Dime que me quieres Vuelveme a besar Y al calor los trapies me verán y llorar llenos si jardines de tu pensamiento florecen rosas y ya el triste recuerdo de la noche aquella quiere retornar Fins demà! Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Cómo será, no sé. ¿A quién le preguntaré? Cómo será, no lo sé. ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroja, no sé, será chaparra, será herandota Cómo será, no no sé Será bonita, será bellota Cómo será, no no sé Será flaquita, será gordota Cómo será, no no sé Cómo será, no, no sé Pero yo la quiero a ti, que baile cumbia, que me Tanto deseo de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tanto deseo de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Cómo se no no sé. ¿A quién le preguntaré? Cómo se dano no lo sé. ¿A quién le preguntaré? Que era una rubia, una Cómo será, no lo no sé. Será flaquita, será gordota. Cómo será, no lo no sé. Cómo será, no sé. no sé. Pero yo la quiero así. Que baile cumbia, que mueva el bote. Y la cintura, también los pies. Que baile cumbia, que mueva el Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescando morning pero con la de pescado bien robusto pero con estamos de retorno ya estamos de retorno mi charly en esta segunda vuelta del volantín en el charly nos está haciendo así como la señal de vámosle para arriba ¿eh? bueno para dar algunos datos de porque habrá gente no como este par de milenias que tenemos aquí que no se enteraron quién era riego tovar no entonces por cierto riego tovar yo creo que fue uno de los personajes más imitables o imitados de, de aquellos tiempos, ¿no? Este, todos los que se, se consideraban este como ahora les llaman stand up, pero en aquel tiempo eran como imitadores o, o cómicos o incluso este tienen por ahí otro nombre así como comediantes. Pues era, eran como pues su, su pan de día, ¿no? O sea, su su, su cochinito, su o sea, como le pueden decir también este pues, lo agarraban de bajada ¿no? a, a rigo tobar y, y pues tenía tanta fama que, que estaba la gente muy contenta vamos a decir algunos datos de rigo tovar que pues vivió 58 años y nació en, en la heroica ¿no? este ciudad de matamoros tamaulipas este el 29 de marzo de 1943 46 perdón y murió el 27 de marzo de 2005 este aquí me apuntaba irat que sí casi casi del 27 de marzo al 29 de marzo dos días para cumplir un ciclo y pues este pues así fue un poco la vida del conocido rigo tobar que era un cantante y músico mexicano que creó esa mezcla, esa fusión musical entre la cumbia, la balada y el bolero con aspectos de rock, eh, se consideró un pionero que introdujo eh, estos instrumentos modernos a la dotación acostumbrada dentro de la música tropical y de cumbia yo decía también este comentando con la güerita que se puso a bailar ahorita estas rolitas que puso el chac que que también está pues desde luego Luis pa, Luis, este javier pasos javier con x por si lo quieren buscar ahí en youtube javier pasos que también era de tamaulipas y creo que también de matamoros este y también desde luego nuestro queridísimo compa de aquí del salto jalisco el señor Mickey Laure, ¿no? pero también pensando un poco desde luego en sus tiempos en que les tocó vivir, pues eh, en ese tiempo pues también ya era muy común que se usaran este tipo de instrumentos musicales en los grupos, ¿no? y bueno pues también este pues llegaron así como al mariachi se le fueron arrimando muchos instrumentos ¿no? y pues así también incluso a las sinfónicas no pues así también a la música popular se le fueron agregando estos otros instrumentos y bueno pues generaron estas fusiones o como le dicen empalmes ¿no? y que pues lograban hacer creaciones con guitarras eléctricas sintetizadores y efectos de sampleo, no desde luego también incluso hubo quien utilizó o, o, o usó pues las las baterías eléctricas, eh, Río Tobar empezó su, su carrera musical en Houston, Texas y una de las cosas ahí que yo no sabía era que su mamá era tejana ¿no? y bueno y como también la, la ciudad de, de, de la heroica Y, y Texas pues el estado de Texas son muy muy pegados pues también así como que Rigo trabajó mucho tiempo en Estados Unidos de joven ¿no? y bueno eh, fue el creador del grupo Costa Azul llamado así por una cantina bar en Houston integrado por sus hermanos su primer álbum Matamoros Querido que ya este, la vamos a poner por ahí en otro de los bloques, incluyó el tema homónimo y Lamento de Amor, que fueron las que abrieron las puertas musicalmente en los Estados Unidos. Aparte de, de cantar otras rolas escritas por otros músicos y cantantes, Rigo era compositor de las letras y los aspectos musicales de sus canciones pues vamos a poner otro trío de rolas, este estas canciones son no que no, se te perdió la minifalda y la fiesta de rigo, ya el chac está ahí en los controles, vámonos yo tuve un amor pero una tarde me dijo ya no te quiero y tuve que partir cuál sería mi sorpresa Pues cuando supiste No que no vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no vas a sanar mi peso Cuando estuvieras lejos de bi pel va Fins demà! Hola hoy están bailando hola hoy todos están gozando hola Estamos de regreso y esta ya es la tercera y pudiera ser la cuarta, la cuarta vuelta de el volantín. Gracias a nuestro compañero este Carlos que está mirando su celular y chateando y platicando con el Lixba y haciendo unos ojitos y bueno, tienen ya más manos que los pulpos, los eran los milenios, ¿verdad? Este, bueno pues queremos mandarle un saludo a toda esa raza que siempre nos manda los likes que siempre está este, atento a, a los programas que transmitimos acá en Radio Cartón este a, a Paco Martínez un, un abrazo al Adán de Abajo al Armando choa a SOS Ortega, a Efraín Valencia, a Xochiquetzali Torres que ya tenemos un rato de no verla ya le volvíamos a mover el compa este... Chuck ya desconectó otra madre, bueno anda anda muy técnico, muy ingenieroso, muy ingenieroso hoy, tan nervioso, tan nervioso porque este encontraron una falla muy interesante aquí en el mecanismo de radio cartón y próximamente vamos a tener más sonido estéreo y bueno pues también queremos mandarle un saludo a Luis Bolio, a Ángel Corral, hasta el DF Carnelito, un abrazo, Jorge López a al Gabacho, a Arturo Espinosa, este acá de, de los compas de Radio Universidad, a Norberto Villaseñor, a Chuy Rodríguez Sainz, el Chuy, un abrazo a Dara de Plararistioco Obscuro, a Mercedes Salazar, a maestra, le Mandala, hemos mandado saludos otra vez a Ara Lima, a Celiliman Alejandro Zapa, a Ramiro Lomelí, a Cristina Moreno, a Eduardo Sánchez y pues a, a toda esa raza y Mayorga que le mando un saludo también a Lidad que está aquí en los micrófonos, que dice que está de asesor, este también a, a la güerita que anda bailando por toda la librería de la rueda y desde luego este a Norberto Villaseñor, a, al Roger Bertoki y a Hugo Ortiz, bueno pues a todos ellos un saludo y que chido que que siempre nos mandan esos likes, pues, cuando menos para saber que estamos al aire no y que alguien nos está poniendo atención y también pues agradecer siempre a toda esta raza que sube a las plataformas del internet toda esta información sobre la música que nosotros apañamos de ahí de, de, de internet para poder este generar este programa de El Volantín a toda esta raza que pone sin fines de lucro la música de los artistas y pues que, que pasamos por aquí por Radio Cartón vamos a, a escuchar otras tres rolas ¿no? de, de Rigo Tobar Este se llama Cuando llegaste tú La sirenita y quítate la máscara ¿De acuerdo mi Charlie? Vámonos pues Música y vende la vida. Sucede que he caído entre las redes de un amor y al momento en que caí sentí la sensación de caer en un sueño hecho realidad. Por fin llegué a conocer a alguien quien me ayudará. son verdad el silencio con su miga con su pAntidad cuando llegaste tú se acabaron las noches sin sueño cuando llegaste tú alumbraste Ya no tiene el fuego con que quemó mis labios Mis manos y mi frente cuando la besaron ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas? Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Será de mi camino Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor La máscara de tristeza Cambia la que hay sorpresa De que el ritmo está sonando que el amor te está llamando Quítate la máscara Quítate la máscara la mar la máscara ven a bailar la máscara de tristeza cambia la que hay sorpresa ven que el río está cantando y su grupo está tocando quítate la máscara que le quieres hacer a la batichica quítate la máscara por favor no seas aburrida ya quítate la máscara ya tómate la del llanero solitario ya quítate la máscara si no te la quitas se te va a caigui. Quítate la màscara. És més si no te la quitas vas a tener bronques. Quítate la màscara. M'assa más brisa, m'assa brisa, m'assa brisa. Quítate la Pues esta fue una de las grandes roas de rigo tovar quítate la máscara y precisamente acá estábamos platicando de esto no sé cómo llamarle no pero este personas personajes víctimas seres humanos de sus tiempos ¿no? de, de cómo este a algunos les tocó vivir ¿no? en los ochs ¿no? y probablemente poquito de los setentas esta ola no de, de música tropical popular que se empezó a generar en los bailes y desde luego en los barrios este pues era lo que más se bailaba bueno hablando de otros muchos géneros que también se escuchaban por ahí ¿no? desde este de donde venían los del sol la guaracha, el cha cha, cha pues, todo ese tipo de ritmos y si sí, efectivamente estas rolas no están hechas así como para que quien las escucha se ponga a reflexionar sobre la vida o la no vida o, o lo que se considera también la muerte, no es era música que pues simplemente invitaba precisamente a gozar, a divertirse, a bailar, a disfrutar de esos momentos en los que uno llegaba a la pinche fiesta y no solamente había bebidas chicas y chicos sino también música y era pues muy divertido, ¿no? Y quien pues vivió esa época, él, me quedé con el rollo este de que cuando se escuchaba la radio en aquellos tiempos, no había internet ni nada de estas mamadas y pues había un grupo este que se llamaba este el Conjunto Tropical, ¿no? Y Rigo Tovar y Costa Azul, y entonces hacían así como como este tenías que llamar por teléfono y pedir una rola de uno o de otro grupo y era como como un concurso a ver cuál o así como un reto, a ver cuál de los dos este grupos tenía más más aficionados y cuál ganaba, ¿no? Entonces le echaban ganas, le, hasta de las cabinas telefónicas llamaban, ¿no? Y la onda era de que ve tú también habla y la dicen y tú y tú y pide una robla de rico tobar. Bueno, Pues nos vamos a despedir con estas tres rolas porque ya están aquí los compas de... Tenemos los libros, este, el Irat González y Pavel Neycame que nos traen pues algo ahí interesante. Vamos entonces a escuchar estas tres rolas y esta ya estaba prometida, mi Matamoros querido. Y luego, o oh, qué gusto de volverte a ver. Y si alcanzamos vamos a escuchar, aún la sigo esperando. Pero esto es ya cuestión de el maestro chac que está en los controles y les mando un saludos a todos también Chuck, también tratamientos te queremos que abrazamos y esperemos que el plan próxima programa salga más chido un abrazo región la del río bravo hay una linda región con un pueblito que llevo fui dentro del corazón con un pueblito que llevo fui dentro del corazón mi matamoros querido nunca te puedo olvidar mi matamoros del alma nunca te puede olvidar y a ti sobre tu duelo nunca te puedo si me críen sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido en tu vida Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel flamo ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, y añoraba Pero ahora qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno oh, qué gusto de volverte a ver A usar y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonito Con qué gusto de volverte a ver, saludarte y te ver bien que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joviar de la viendo los viejos leones